Rosas, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Pato Lobo, sacarle el cuento de Viedma. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Muy bien, igualmente, Rosas. Este, UPCN se sigue oponiendo al aumento que firmó ATE con el gobierno provincial, ¿no? Bueno, no, no es que nos estamos oponiendo a, a, la, a las firmas. Todo, todo gremio tiene el derecho de participar y acordar lo que, lo, lo, lo que pretenda acordar. Uh -huh. Si a ATE le parece que está muy bien el acuerdo con con el que llegó con el gobierno, y bueno, es una responsabilidad de ATE. Nosotros hemos manifestado, no de ahora, sino desde ya del año pasado, es una recomposición pendiente que tiene el gobierno con los trabajadores públicos, que bueno, en reiterada, eh, eh, o por lo menos en dos oportunidades que firmamos el acta, el gobierno entendió que bueno, eh, no había que tener apertura cuando habíamos firmado de que teníamos que tener una apertura para la nueva discusión salarial que uh -huh. fue en el 2016 y diecisiete uh -huh. eh, Cuando hablamos de apertura es eh, tener en cuenta el desfasaje que se había producido en esos años, ¿no? Es, exactamente, eso, tal el ¿no? cual. Eh, y el gobierno había dicho... Se, el eh... gobierno lo, lo conocía porque, eh, porque firmamos juntos, uh -huh. digamos, soy parte de la negociación, eh, cada vez que nuestro gremio participa en la negociación salarial soy parte de eso, por lo tanto, eh, conozco muy bien la situación y el gobierno... Eh, lo que hemos dicho, eh, no ha tenido esa voluntad de la apertura de la, de la nueva negociación salarial en esas dos oportunidades. Uh -huh. No tenemos por qué creer que en este caso va a suceder algo este, diferente. Ajá. Claro, porque se ha firmado eh, una reconsideración para, creo que es para el mes de agosto, ¿no? Eh, sí. Ustedes dicen, es muy probable que el gobierno vuelva a no hacerlo otra vez, ¿no? Sí, bueno, esta fue la conversación que mantuvimos ayer, concretamente eh, fue mi persona quien le manifesté, de que, este, porque el, el, el ministro de Gobierno es eh, partícipe de todas las reuniones que hemos mantenido durante estos, estos años uh -huh. eh, en la negociación salarial, lo mismo que la secretaria de la Función Pública, no así el ministro de Economía porque es nuevo, pero lo cierto es de que todos han participado y conocen muy bien esta situación y no tengo por qué negar de que eh, ellos no han cumplido con lo que han firmado. Así que uh -huh. la desconfianza nuestro gremio la tiene y se la ha manifestado. Uh -huh. Entonces, ustedes ¿qué querrían, Rosas? Que el gobierno pagara ya de entrada en lo que está debiendo a los años anteriores. Nosotros creemos de que eh, la propuesta que nosotros concretamente hemos entregado ya hace un, un, un buen rato a, al, al gobierno, eh, tiene que ver eh, primero con, la, con un montón de ítems. ...recomposición del salario e igualar lo mismo que paga la el salario familiar. Uh -huh. Los ítems de, de alguna manera que son adicionales están absolutamente atrasados... Y, y, ...y siempre ha sido el reclamo nuestro. De pronto, por ejemplo, el gobierno no está debiendo a nosotros... ...parte de una recomposición del 2016, parte de la recomposición del 2017... Nosotros nos pedimos de que sea todo en el momento, pero el trabajador necesita esos medios económicos para sobrevivir. Y, y, y porque si no quedamos, ¿con qué acordamos? Este gremio ha sido siempre escutillado porque arregló por abajo, según otros gremios han manifestado eso, para cuando nunca estuvieron en la mesa de negociación Y sin saber lo que en, en realidad nosotros, Hemos manifestado. Hoy no ponen en contra como diciendo, bueno, qué sé yo, porque hay otro gremio en el medio, estamos enojados con el gobierno. No es así. Siempre hemos tenido esta postura con el gobierno. Uh -huh. Y el gobierno mismo, los ministros, a quien le nombré anterior, puede consultárselo. Siempre hemos tenido esta postura. Es, y siempre hemos tenido la postura del reclamo. Por un sueldo digno para los trabajadores. Y no a veces en buenos términos. Pero bueno, lo hemos tenido, y, y lo, que no, eh, lo que no hemos manifestado públicamente, todos los encontronazos que tenemos con el gobierno para poder arreglar cada vez que tenemos que ir a la mesa de negociación salarial. Uh -huh. eh, Rosa, ¿ustedes están de acuerdo con este 18% ciento acumulativo? Porque era 18%, o sea, es 15%, pero en tres cuotas, y ese acumulativo da de cerca del 18% ¿no? en el año. ¿Están de acuerdo con ese porcentaje? Más allá de, digo eh de la deuda que tiene el gobierno por los desfasajes de los años anteriores. ¿Están de acuerdo con eh, ese 18%? Eh, no, no, pero no lobo, no, no no no es así. Nunca llegamos al 18%. Ajá, sí. Porque el aumento del 18% significaría de que el gobierno no hubiera dado porcentaje que hubieran quedado eh, eh definitivamente en los sueldos y esto no es así porque uh -huh. este 18% que manifiesta el otro día no tiene que ver con los 3.000 pesos de suma fija que van a dar. Uh -huh. Y esto es como que yo te saludo, te doy la mano y al ratito vos, en, en tu mano no tenés mi mano. Esto es exactamente igual. El gobierno ha tenido ese comportamiento y le ha hecho creer al otro gremio de que ese es un aumento, no es un aumento. No es uh -huh. un aumento, porque ese dinero de los mil pesos nunca va a quedar en, los sueldos de, en el sueldo de los trabajadores. Ni siquiera 10 centavos de esos 3.000 va a quedar en los sueldos de los trabajadores. Uh -huh. Lo van a recibir el día, eh, eh, no sé, en el, en el mes de mayo, lo van a recibir. Y de hecho el gobierno tuvo eh, tanta este, facultad junto con el torrimio que han convenido hasta la forma de pago para que los trabajadores puedan entender engañosamente por parte del gobierno de que tiene un aumento de sueldo mensual cuando en realidad no lo tienen. Porque han, han escalonado los pagos incluido La, la la la suma por indumentaria que haciendo creer de que eso es un aumento de sueldo, eso es una responsabilidad del gobierno pagar la indumentaria, uh -huh. no es un aumento de sueldo, mhm uh -huh. eh ¿cómo siguen las negociaciones de UPCn con el gobierno? ¿cómo van a seguir? bueno nosotros está, seguimos manteniendo le, le le hemos manifestado ayer nuestro petitorio está en la en la mesa de, de los ministros sabrán ellos cómo responder a esto de lo cual nosotros ya hemos manifestado no estar de acuerdo no es que digamos, no nos vamos a reunir nunca porque jamás vamos a negarnos a, a, a, a dialogar en, en el futuro, en el presente no tenemos ningún tipo de inconveniente lo que no estamos de acuerdo con el 15% porque manifestado por los propios ministros en reunión de estas semiparitarias en la función pública lo ha dicho el ministro de economía, el ministro de gobierno están seguros de que la inflación va a andar entre el 19% y el 21%, lo han dicho ellos, pero tienen como responsabilidad ordenada por nación liquidar nada más que el 15%. Uh -huh. ah, eh, ahí, ahí, bueno, la respuesta de nuestro gremio es que eso es lo que se trataría en el mes de agosto, no en la nueva paritaria, ese desfasaje justamente, si llegara a ocurrir, ¿no? Uh -huh. Yo creo que le han dicho lo mismo que nos dijeron a nosotros. Uh -huh. El hecho de que la inflación supere esos valores que, han aco que, que, que se hayan acordado no quiere decir que la provincia esté en condiciones eh, uh -huh. de pagar claro. los futuros aumentos, porque recuerde, ustedes seguramente los medios periodísticos conocen de que el gobierno de la provincia ya vendió por 2.300 millones de pesos este, valores en letras o bonos. Es la situación de la provincia del cual... Nuestro gremio ni ninguno de los gremios son responsables. Eh, la, la, la verdad, la administración del gobernador de Tine es la que tiene que dar respuesta por eso, no nosotros. Uh -huh. Los trabajadores tienen todo el derecho de reclamar a través de sus instituciones que las representan. Uh -huh. eh, Rosas, por último, eh, ¿cómo ve UPCN esta iniciativa del gobierno de modificar la ley de la función pública para incorporar a ATE en, en las negociaciones? Bueno, me, a, a nosotros nos parece bien, eh, de, no, no estamos en desacuerdo con eso. Eh, el gobierno para esto tiene las normativas, tiene que mejorar las leyes, tiene que mandar esa ley a la legislatura y que los, eh, eh, los representantes del pueblo la voten. La, el, nosotros no tenemos por qué oponernos a eso. En un tema de los casos tenemos para oponernos a otras cosas que el gobierno si nosotros las conocemos. Uh -huh. Está. ¿Cuáles cosas, por ejemplo? Bueno no, no, eh, Necesitamos un tiempito más Para clarificar algunas cosas Pero lo cierto es de que eh, Nuestro gremio está salido ya eh, Creo que en algunas notas De estos días van a, va, va, va a salir Por el cual Repentinamente el gobierno O en este caso, no el gobierno El gobernador completamente Beretine eh, Tiene un acercamiento Con, este, con mm. el otro gremio ¿Y cuál sería el motivo? No, no en, este en este momento no estoy en condiciones de decírselo. Bueno, este, pero ¿sería una situación grave? ¿Habría alguna situación irregular en el medio? Sin que nos diga el hecho, por lo menos. Sí, para nosotros concretamente es un hecho grave. Pero bueno, esperemos que lo que sucede... No, uh -huh. no, no es la primera cosa grave que le pudiera, suceder, le pudiera suceder al gobierno de la provincia. Uh -huh que de, de, de público conocimiento uh -huh. de que al gobierno de la provincia le están sucediendo cosas graves, sobre todo en su administración.